Sí, no, seguramente. Y estamos programando esta barrileteada que va a ser la sexta, ya hace cinco años que venimos haciéndola conjuntamente con las ONG de todo el país, en donde aquella primera vez que decidimos realizarla, porque justo un 30 de mayo fue domingo, eh, muchísimos barriletes volaban por todo el país. Uh -huh. Y nosotros tenemos la suerte de tener el taller Barrilete Club con Néstor Chingoto y Beba Solari, que hace mucho que vienen trabajando con esto, por eso que es que le estamos dando la continuidad, gracias a ello. Uh -huh. Así que bueno, ha llegado el momento otra vez y poder estar el domingo allí en el barrio de Tódromo, otra vez remontando este juguete milenario, ¿no? Claro, claro. El 30 de mayo, precisamente, es el Día Nacional de la Donación de Órganos y Tejidos de, para Trasplante, ¿no? Así se llama. Sí, bueno, el... en aquel entonces el presidente Carlos Menem decidió ese día, 30 de mayo, el Día Nacional de la Donación de Órganos, porque una mujer trasplantada de hígado, allí en el hospital de, de Buenos Aires, había dado a luz a su hijo, que llamado Dante, que hoy está cumpliendo 13 años, uh -huh, uh -huh. Eh, mejor dicho mañana, mañana 30 de mayo. Uh -huh. Así que a partir de ahí, bueno, se conmemora como todos los años el Día Nacional de la Donación, ¿no? Bueno, eh, digo, eh, siempre que hay elecciones, eh, siempre que, bueno, que hay alguna fecha en particular como esta, eh, se, se trata de, de llegar a la gente en forma masiva para tratar de concientizarla sobre eh, la importancia de la donación de órganos, ¿no? No, sí, seguramente, son fechas muy particulares. Y lo que tiene que ver mucho y, y ayuda mucho son los medios de prensa también, eso es indiscutible porque suman y muchísimo a la hora de tener de hacer conciencia, así que eso es muy particular, sobre todo cuando, cuando en este caso muy particular donde Sandro está a la espera de un órgano para trasplante uh -huh. y la gente por ahí se puede dar en cuenta que a pesar de ser... Eh, Eh, famoso y, y con todas sus letras, todavía está esperando, ¿no? Uh -huh. eh, esto quiere decir que él está también en una lista espera como todo. Tal cual, tal cual. Eh, ¿Vos sos una persona trasplantada? Sí, sí, la riñón hace ya eh, otro año. Uh -huh. Y bueno, eh, ¿qué le puedes decir a la gente para que tome conciencia sobre esto? De la importancia de, de que cuando la vida se termina Está la posibilidad de que más de ocho personas Se puedan trasplantar después claro. eh, Y que eso es muy importante Que la familia queda con el consentimiento eh, Y de paso oportuno Pero satisfecho después del paso del tiempo De haber hecho, creo que la labor más importante De amor al prójico uh -huh. Porque... Uh -huh. El hecho de ser un donante eh, Y poder salvarle la vida a otras personas es Sin duda Creo que el acto de amor más importante que puede hacer Una vez estando en un Mesas, tantas mesas de donación Abriendo actas uh -huh. este eh, Una señora eh, Dice, bueno, estoy en la decisión más importante de mi vida Tomar esta decisión de ser un donante de oro eh. y, y realmente es así Porque creo que más allá de dar un hijo, o, o otras cosas que uno le puede pasar en la vida y que a veces la planifica y a veces no salen y a veces no salen. Uh -huh. Esta decisión después de, de la muerte, creo que es muy importante, porque hay mucha gente que está esperando órganos para trasplante y que sobre todo hay mucha gente joven que no ha tenido la posibilidad, entre comillas, de poder vivir. Claro. Y que todavía está esperando, y años y años en lista de espera, ¿no? Claro. Y siempre está... Esa posibilidad todos los días de que un llamado telefónico le pueda cambiar la vida en un momento. En la actividad que ustedes programan para el próximo domingo en el barriletodromo, eh, también van a tener una mesa para donaciones, ¿no? Sí, sí. Eh, eh, siempre estamos abriendo las actas de donación, la entrega de material informativo. Uh -huh. eh, seguramente va a haber banderas, globos, alusivos a la donación. Van uh -huh. a acompañar también una suelta de globos. El taller barrilete eh, ha dispuesto, como siempre, como todos los años, la venta de barriletes. Eh, nosotros a veces vemos que la gente por ahí ya viene con su barrilete de pasada y lo compra en algún lado. No es para desanimar la venta ni nada, pero sí Ajá. la posibilidad de que se pueda comprar el barrilete ahí mismo, en el taller barrilete, si es que no lo hacen en sus casas, porque también nos ayuda a que, como toda organización, genera gasto, ¿no? Los baños químicos que siempre están instalados, el audio, porque es un premio muy grande, así detrás de la Facultad de Ingeniería. Este, eh, así que, bueno, van a estar las dos carpas, la de Copado y la de y la del taller Barrilete Cruz. Va a ser todo esto a partir de las 14 horas. Te mando un abrazo grande, Pablo, muchas gracias por tu tiempo y, bueno, ojalá que, que les vaya muy bien y que la gente se acerque el próximo domingo. Bueno, la invitamos a toda la familia, con el mate y lo que rogamos siempre, más allá de eso, que... Se puede hacer, porque a veces en estos tiempos de mayo las condiciones climáticas a veces nos ayudan. Claro. Un día bárbaro, pero bueno, si no hay viento, lamentablemente el barrilete no puede volar. <risa> sí, pero bueno, sí, sí. Sí, sí. Este, lo importante es que se acerque a la familia y que, que participemos todos en una jornada distinta. Un abrazo grande, muchas gracias. Gracias, Jorge. Hasta luego.